Bueno, empezamos ya. Eh, empezamos un poquito tarde, pero hemos tenido algunas dificultades técnicas de última hora que hemos tenido que solucionar, pero ya estamos aquí. En el 100.8 de la FM, esto es Berrión, esto es Berriozar y Retiá. Muchas cosas que contaros, empezando desde ya. Hoy tendremos con nosotros a Izaskun, del Euskaltería Ustalor, para contarnos cómo va esa campaña de matriculación. Hablaremos también del Festival Calecultura que tuvo lugar el pasado sábado y también de esos cursos municipales de cultura que cuya eh, campaña de matriculación también eh, empieza hoy mismo y bueno pues eh, en los que ya os podéis eh, apuntar para hablar de ello tendremos al eh, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar Fermín Irigoyen. Y comentaba, como comentaba, pues eh, sin más dilación vamos a empezar con el programa de hoy y lo haremos, pues como siempre, con nuestro bloque de noticias, eh, noticias internacionales, noticias de Nafarroa y, como no, noticias de Berriozar. empezamos ya con las eh, noticias de ámbito internacional Nueva York eh, conmemora el décimo aniversario del 11S desde la nueva zona 0 10 años después de los atentados, eh, Nueva York celebró ayer el más simbólico de los aniversarios del 11S desde el memorial el parque dedicado a la zona cero a las casi 3.000 víctimas donde sus familias honraron su memoria los familiares pudieron contemplar al fin este parque y en especial las dos inmensas fuentes construidas donde estaban las torres gemelas así en lo que fue la zona c los familiares pudieron leer los nombres de quienes murieron en los atentados de las Torres Gemelas, en el ataque al Pentágono y en el avión que se estrenó que se estrelló, perdón, en Pensilvania, todos grabados en los paneles de bronce que rodean las dos fuentes del parque. Como en cada aniversario, los nombres de esas 2983 víctimas fueron leídos por sus propios familiares. El acto de este décimo aniversario del 11 de septiembre fue el de mayor ceremonia, el de mayor pompa con la presencia del presidente de Estados Unidos Barack Obama Junto a su predecesor, George Bush. Y el 11-S también eh, nos trae pues otro aniversario. Los chilenos recuerdan a Allende en el 38 aniversario del golpe de Estado. Familiares de víctimas de la dictadura, alrededor de unas 20.000 personas, recordaron a Allende en una gran marcha en la que exigieron la puesta en marcha de una verdadera democracia, tal y como ha venido planteando el movimiento estudiantil chileno. Estudiantes universitarios y secundarios de la nación austral rechazan la utilización de la educación como mercancía, como lo estableció Pinochet, que vendió a empresas privadas los sectores del país más importantes, entre ellos el de la educación. En ese sentido, dejó sentado el cobro de miles de dólares en las universidades públicas. Después de la marcha, después de la manifestación, los manifestantes tomaron de manera simbólica el Estadio Nacional, donde estuvieron presos millones de simpatizantes de Allende en 1973. La AFDD y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos que encabezaron el acto, resaltaron la singularidad del tributo de este año enmarcada en un clima de movilización sociales de sello antineoliberal. La presidenta de AFDD, Lorenza Pizarro, reiteró que la gran marcha, además de rendir homenaje a Allende, es también eh, de, para demandar la construcción de una verdadera democracia en Chile. Nos acercamos un poco más. Hablamos de las noticias de Nafarroa y con dos noticias luctuosas, dos noticias bueno pues de carácter trágico. La primera de ellas es que falleció ayer un menor de 15 años que circulaba en bicicleta por la ronda este de Pamplona AAC de 15 años y residente en Mutilba Baja, fue atropellado por un vehículo a las 4 de la madrugada de ayer en la Ronda Este de Pamplona a la altura de la salida hacia Mendillorri y Badostain. El suceso se produjo en el kilómetro 5 de esta vía cuando el joven regresaba a su casa solo y en bicicleta tras haber disfrutado con unos amigos en las fiestas de Gorreáiz. El joven fue trasladado de urgencia al complejo hospitalario de Navarra con pronóstico muy grave. Allí permaneció durante varias horas en la unidad de cuidados intensivos aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por su vida. El menor fallecía horas después, a media tarde. Tras conocer la trágica noticia, amigos acudieron hasta el centro sanitario para dar su apoyo a la familia, visiblemente afectada por lo sucedido y que decidió donar los órganos del joven. El menor era alumno de la Icastola San Fermín, ubicada en Cisur Menor, donde estudiaba tercer curso de secundaria. Y otra muerte en carretera, esta vez un vecino de Erratzu que murió al colisionar su moto en Arizkun. Este vecino, que residía en Barañain y de nombre Julián Iribarren, de 49 años, falleció ayer tarde al chocar con la moto que conducía contra una furgoneta en las proximidades del cruce de acceso de la carretera N121B a la localidad de Arizkun y a la altura del kilómetro 54.550. El accidente se produjo a las 15.56, prácticamente. A las 4 por colisión de la Yamaha Que conducía el, el fallecido Hacia Erreatsu con una furgoneta Peugeot Expert Al parecer en el paraje laurenche Julián Iribarren había iniciado una maniobra Para adelantar al vehículo que le precedía al mismo tiempo que la furgoneta que también iba adelante giró a la izquierda produciéndose el choque mortal según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. La Agencia Navarra de Emergencias movilizó inmediatamente de recibir el aviso dos ambulancias, una de ellas medicalizada, un equipo médico del Centro de Salud de Lizondo y una dotación del Servicio de Bomberos con base en el Parque Comarcal de Oronoz Mugairi je suis réglo au cas sectariste Y pasamos ya a las noticias de Berriozar, eh, nuestro pueblo que contará con un autobús más para el transporte escolar del Colegio Público Mendialdea. El trabajo coordinado y persistente de Apimas, direcciones y ayuntamiento ha permitido que el transporte escolar de Berriozar pueda disponer de, una, de un autobús más. Dotación necesaria para que el servicio funcione con totales garantías tras los problemas sufridos en el día de regreso a las aulas, durante el cual la cifra de autocares fue insuficiente para absorber el número de alumnos que debían ser trasladados al centro. Una deficiencia que ya fue detectada por los agentes educativos de Mendialdea cuando se supo a principios de septiembre que el Ejecutivo Foral no iba a incrementar la cifra de autobuses, pese a hacerse manifiesta su necesidad después de que el Departamento de Educación decidiese en la primavera pasada la separación en dos modelos lingüísticos para el presente curso escolar del centro de Mendialdea, que tiene la particularidad de encontrarse alejado del centro urbano de Berriozar. Una reunión mantenida este miércoles pasado en la que participaron la concejala de Educación del Ayuntamiento, Laya Goñi, el alcalde de la localidad Xavilasa, a pimas direcciones y representantes del Departamento de Educación, desbloqueó definitivamente la situación, aunque no en primera instancia. En un principio, la postura del Gobierno de Navarra seguía inamovible en el sentido de no conceder un autobús más, si bien posteriormente le fue comunicado al consistorio que se aceptaba la propuesta demandada por agentes educativos de Mendialdea y equipo de Gobierno Municipal de Berriozar. Hablamos ahora del Festival Calecultura que tuvo lugar el pasado sábado y que se, se y que reunió, que consiguió reunir a unas 500 personas, mayormente jóvenes, eh, para participar pues en los diferentes eh, actos que tuvieron lugar durante el día y durante la noche. Por la noche eh, bueno pues la estrella del festival fue un macroconcierto que comenzó hacia las 9 de la noche y en el que se pudo escuchar a la chula potra de Iruña, a Amabro de Portugal, soñadores natos de Barañain, adversaris de Cataluña AFU de Barañain, Los Chicos del Maíz de Valencia y DREMEN de Madrid. Durante el día, muchos de estos jóvenes eh, y más vecinos y vecinas pudieron disfrutar de las diversas actividades previstas, destacando la exhibición de saltos en bici que ofrecieron varios jóvenes, los grafitis y los DJs. Antes de comenzar los conciertos ofrecidos, estuvimos con Raúl Iriarte, uno de los organizadores del evento. Estamos aquí... Eh que yarri de Berquezar donde en breves minutos van a comenzar los conciertos que se van a que han programado este nuevo movimiento cultural que durante todo el día ha organizado también varias eh, diferentes y diversas actividades el movimiento estamos hablando del movimiento eh, Kale Cultura cultu, eh, Cultura de Calle nos, nos encontramos tenemos aquí al lado a Raúl Idiarte uno de esos eh, organizadores Caixo Raúl Caixo Ramón Bueno, eh, lo primero, que nos expliques un poco qué es esto de Calecultura, qué es la cosa ha llevado a, a organizar este tipo de, de festival. Pues Calecultura pues eso ha nacido un poco pues de la carencia de festivales y de eventos pues de un tipo un poco que se salgan de, pues, de, de, de lo de siempre, que pueden ser o discotecas o fiestas de pueblos o algo así un poco distinto y pues nos hemos juntado diferentes gentes pues de diferentes ámbitos y todo... Pues todo lo que aglutina el movimiento de calle, que podría ser el tema de música, el tema de, de pintura, tanto grafitis, de pintar, de, de cantar, de baile, de todo eso. Y entonces pues hemos decidido hacer un, un evento, pues hemos decidido crear una asociación entre todos y hemos decidido hacer un evento un, un primer evento potente para pues para darlo un poco a conocer y para fomentar lo que queremos, que es la cultura de calle, Como nos dices, esta es la primera edición del festival, habéis decidido, no sé por qué, hacerlo en Berriozar. Supongo que si hacéis próximas ediciones eh, contemplaréis la posibilidad de hacerlo también en otros pueblos de Iruñería. Claro que sí, eso es. Entonces, esta vez ha sido, eh, hemos tenido la ayuda del Ayuntamiento de Berriozar por medio de pues, sus instalaciones, y etcétera Y pues eso es pues, eh, próximamente pues con el que nos ofrezca sus, sus instalaciones y, y apoya a, a lo que fomentemos nosotros pues o sea, podemos hacerlo en cualquier lugar, ya sea en Afarroa o lo que sea. ¿Y nos puedes adelantar una pequeña valoración de lo que ya han sido las actividades de, del día? Eso es, pues han estado las actividades, como siempre, como al ser esta primera edición y, y al haber un montón de actividades programadas, pues sí que ha habido algún algún contratiempo en el tema de horarios, etcétera, pero todas las actividades se han realizado sin problemas, ha habido la exhibición de, de bicis, se ha, se ha pintado un mural con grafiteros de Iruña han pintado los de Berrizar en un, un mural con con los de Berrizar los grafiteros y hemos tenido también pues eh, breakdance eh, hip hop eh, DJs entonces pues, se puede decir que pues, que la tarde ha salido un buen día y que, y que ha sido bueno Una, una buena primera jornada de calicultura bueno y qué previsión tenéis ya para, para los conciertos parece que está empezando a llegar la gente hemos estado viendo que estaba, oyendo que estaba calentando la chula potra que tuvimos el otro día en nuestros estudios eso es pues sí pues sí pues el ambiente que, que vemos ahora pues parece que se va a crear un buen ambiente con, con todos los músicos que hemos traído y pues con toda la gente que se va a animar al festival este entonces pues pues eso pues creemos que, que puede ser una buena oportunidad para pues para que disfrutar un poco la, la música sí. alternativa, ¿no? Eso es, eso es. Vale, pues muchas gracias, Raúl y hasta otra, aur. Vale, mil besos, aur. Y para ir terminando ya el bloque de noticias dedicado a Berriozar, comentaros que se abre el plazo para matricularse en los cursos municipales de cultura. Hasta el 17 de septiembre podrán realizarse las inscripciones para las plazas libres de los cursos municipales del área de cultura. La matriculación se realizará únicamente llamando al teléfono... 012 eh aunque de todo esto hablaremos un poquito más tarde con eh, Fermín Irigoyen, técnico de eh, cultura del área de cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Y la, nuestra la última noticia del día viene marcada por el deporte del club de fútbol de berriozar venza a domicilio a la de mar de sagrigura en buen resultado el cosechado por el equipo rojillo en el primer encuentro de liga de primera regional ademar de, de sagura en tres berriozar 4 bajo el intenso calor que hacía a las 4 de la tarde ambos equipos mostraron sus cartas para estar en la parte alta durante la temporada que acaba de comenzar la primera mitad fue mala por ambos equipos y al descanso se llegó con empate a un gol en la segunda mitad todo cambió y el juego rápido y vistoso se hizo dueño del campo de maristas en San Riguren. De esta forma llegaron los goles Berriozartagras por medio de Javi Andueza, que logró marcar en tres ocasiones. El equipo local quiso remontar y el colegiado no estuvo muy acertado. De esta manera se llegó al 3-4 final, que deja muy buenas sensaciones en el equipo de nuestro pueblo. La semana que viene toca descanso. de la mañana seguimos adelante en el Magazine Berrión en Berriozar y ratitas en el 100.8 de la FM Y tenemos con nosotros ahora, aquí en el estudio de Berrio Zavijatia, a Izaskun Villanueva. Ella es eh, bueno, profesora o miembro del Euskaltegi Auzalor de AEK, Kaixo Izaskun Egunon. Bueno, parece que de momento no podemos oír a Izaskun por su micrófono. Eh, vamos a ver si podemos eh, arreglar esto eh, ahora en unos instantes. Bueno, a ver, ahora, Izaskun eh, ¿sí? Kaishogunon... Sí, ahora sí, ahora se escucha perfectamente. Bueno, pues, Izaskun, eh, ¿sí? como comentábamos, eh, eres eh, profesora, no sé si sois profesores, miembros... Eh, no, bueno, supongo que en el que en el Euskalteg, un poco como aquí, como en Berriozari Retia, os tocará hacer de todo. Pero bueno, eh, ahora para lo que hemos venido es eh, para hablar de la campaña de matriculación. De una campaña de matriculación que comenzó, si mal no recuerdo, la semana pasada, ¿no? Sí, empezó el lunes pasado, después de fiestas uh -huh. ¿Y cómo está cómo está yendo? Bueno, pues momento? por ahora, eh, bueno, eh, han llamado bastante, bueno, unos cuantos, pues eso, cada día llama a diferente gente eh, La mayoría, bueno, pues están llamando para empezar desde cero, uh -huh. como suele ser habitual Suelen ser los que igual más motivados suelen estar y, y soy, bueno por ahora pues bueno pues animar a la gente a que sega viniendo y llamando para informarse y matricularse uh -huh. eh, como comentabas bueno igual la mayoría sí que son los que quieren empezar ¿no? a, a hablar euskera, que se quieren un poco adentrar en, en, en este mundo pero supongo que en el euskaltegui tendréis eh, una oferta bastante más amplia ¿no? o sea qué, qué, qué tipo de, de enseñanzas qué niveles eh, cubre el euscaltegiaustalor Eh, bueno nosotros y nosotras eh, ofertamos todos los niveles y todos los horarios eh, pues eso desde mañana tarde y noche eh, por la mañana suelen ser sobre la, desde las nueve nueve y media de la mañana hasta las once y media do más o menos uh -huh. eh, luego suele salir también de 3 a cuatro y media y, y luego suele ser por la tarde pues si sal algún grupo de 4 a 6 o algo así o si no de, de 8 a diez o diez y media Uh -huh. eh, los niveles, pues eh, los que salgan, o sea, que decir la gente que se apunte, siempre decimos eso, ¿no? pues que eh, luego intentamos eh, pues eso, un día la gente que tiene más o menos al mismo nivel pues para, para formar los grupos uh -huh. entonces eh, los niveles son desde cero hasta EGA Uh -huh. y en esos grupos, no sé si tenéis um, si son grupos eh, reducidos, si son grupos de, de bastante gente, más o menos, ¿cómo suelen andar? Más o menos suelen ser en 10, 12, uh -huh. bueno más un, o menos. grupos asequibles, ¿no?, adecuados para que, se, que, que no se disperse demasiado la... Sí, nosotros solemos eh, bueno, utilizar ese número, más que nada porque es un número bueno, ¿no?, pues para poder hacer cualquier dinámica y para poder aprender bien, O a sea, la vez que te da juego pero luego también que no sea ¿no? que no haya mucha gente también pues para, para poder atender a todos los a todos los alumnos y alumnas. Uh -huh. eh, supongo que en esos grupos El ambiente suele ser, suele ser bastante bastante bueno que se suelen crear buenas amistades también eh, no sé si, si es vuestro, vuestro caso también que se, se junta luego la gente a tomar algo por ahí o bueno se, se crean unos círculos de amistad bastante unos lazos de amistad bastante fuertes en las, en las clases de eucaltegui. Sí la gente suele tener buenos no sé buenos recuerdos del curso y bueno buenos momentos. Nos os hemos pasar muy bien porque bueno, nuestra metodología es comunicativa y solemos hacer mediante juegos y mediante bueno, diferentes dinámicas eh, pues eso no que la gente desde el primer día pues eh, hable hable en euskera y bueno, y eso y pues un poco como es todo mediante juegos y así, pues sí que nos lo hemos pasado bastante bien y bueno, para la gente es como también un, un escape, ¿no? Mm -hmm. <ríe> el cortar con, o sea, o, bueno, con su vida, con su rutina y venir a los Caltegues, pues eso pasárselo bien con gente también pues adulta que igual no estamos acostumbrados, ¿no? Y luego sí que se suele crear ese ambiente bastante bueno, pues eso, que luego suelemos hacer también pues cenas y... Y bueno, para la gente que nos esté escuchando y que todavía se lo está pensando, pero pero bueno, que es todavía hay algo que no le que no le acaba de, de convencer o que le echa un poco para atrás y me gustaría que me ayudaras un poco a romper ese mito de que el euskera es muy difícil y que, no sé, ¿cómo cómo convencerías a la gente de que, bueno, de que realmente Realmente la euskera puede ser tan asequible como, como cualquier otro idioma. Sí, bueno, eso es, eh, como te has dicho, ¿no? un mito, que la euskera es muy difícil. Eh, yo la verdad siempre, eh, bueno, me ha tocado varios años estar con el grupo que empieza de cero, con los grupos, entonces siempre sí que les digo que no es fácil, eso es verdad, pero bueno, que con, con paciencia y con ganas, ¿no?, pues que, que se puede conseguir y que hay mucha gente que lo ha conseguido, entonces que qué bueno que ánimo. Y luego eso pues también romper esos esquemas, ¿no? Que cuesta mucho, pues sobre todo ya cuando somos adultos, ¿no? Que no es lo mismo con tres o cuatro años que que aprendes todo como, sí, como que una, esponja. Todo, una esponja, pues con pues eso, ya cuando eres adulto, ¿no? entonces sí que eso pues animar a la gente que que es posible y que todos podemos. Mhm. Uh -huh. Eh, luego ya un poco entrando en el terreno de la información más, más práctica ¿qué es lo que tiene que hacer una persona de Berriozark o bueno, de, de donde nos estén escuchando eh, para, para matricularse, para, para apuntarse ya de cara a este, a este curso que empieza? Sí, bueno, pues nosotros estamos de, de lunes a viernes de 11 a 1 y media del mediodía y de 6 a 8 y media de la tarde Eh, nos pueden encontrar en, en la calle artecal número 24 uh -huh. bajo que ahí es donde está los caltegue y si no también pues nos pueden llamar por teléfono eh, al 948 30 0 o si no bueno algunos también que ya últimamente las nuevas tecnologías pues nos mandan emails para preguntar información y así pero bueno sí que animamos que mejor a la gente o que llame por teléfono que venga para dar la información mucho mejor porque pues uh -huh. Perfecto. Oye, había otro asunto quizás, que me interesaba comentar eh, y es el de Leuskara en Astea. Eh, la semana de Leuskara que creo que, que tiene que estar ya bastante próxima y... Creo también que desde el Euskal bueno, pues tam también eh, organizáis eh, o ayudáis un poco en la, en la organización o eh, estáis un poco dentro de, de la organización. Tú en concreto me parece que eres una de las, de las di di dinamizadoras ¿no? Del, de la Euskal Arena Astea. Eh, cuéntanos un poquito, si se puede, qué es lo que se puede adelantar, qué es, qué es lo que va a tener este, este Euskal Arena Astea de este año. Eh, sí bueno estamos varios colectivos y bueno eh, pues eso, entre ellos los el caltegui eh, participando en bueno, la organización de, de la semana de luzquera eh, bueno como mucha gente habrá visto en fiesta sacamos una pegatina que ponía berzar en eu buscars era un poco pues propaganda también pues para, para esa semana que será eh, del 26 de septiembre al 2 de, de octubre uh -huh. Todavía falta bueno faltan un par de semanas pero bueno ya estamos calentando motores y para ello también bueno pues eh, queremos grabar un lead up eh, este sábado el día 17 eh, hemos quedado a las 11 de la mañana en la aquí mismo en la plaza de degusy y, y si queremos bueno pues grabar con, con toda la gente que se anime con todos los euskaldunes y euskaltzales. Eh, pues eso, de todas las edades que <risa> vengan y que participen en el lead que bueno, que se va a hacer con una canción que están grabando un grupo de Oriazar que empezó hace poco, uh -huh. de base De Sí, que toca... bueno, la tocaron en fiestas, pero igual la gente se despista un poco, entonces <risa> eh, vamos a intentar eso, pues ahora ya cuando la terminen de mezclar y eso, pues pasarse a la gente para que se la aprenda uh -huh. y para ese día cantarla a todos y efectivamente bueno un leap dap eh, supongo que ahora ya todo el mundo sabe lo que es porque se han puesto terriblemente mm. de, de moda últimamente Eh, pero al final es una especie de escenificación ¿no? de, de juntar a la gente en la calle y con mm. una, o en la calle, bueno, donde sea y con una misma canción pues pues grabar, eh, un, digamos, una, no sé si una especie de coreografía o algo que está previamente ensayado no No sé si vosotros habéis empezado ya a preparar un poco qué es lo que vais a hacer, cómo, cómo vais a cantar si vais a, vais a hacer algún tipo de baile, de coreografía de, de, de algo así Bueno, bailes y coreografías la <risa> bueno, Nos velado. Eh lo hemos dejado un poco pues que estamos pero ahora estamos contactando con los colectivos que que creemos que pueden participar, tanto porque estamos organizando como bueno, los que pueden estar interesados y y, eso, y les estamos proponiendo pues para que vengan a, a participar. Uh -huh. Cada uno, bueno, pues eh, claro según sus características, <risa> quiere decir, también pues lo mismo los, los de los danzaris o no, pues que cada uno Eh, pues igual tiene más fácil pues salir pues vestidos eh, según como como sí. sean ¿no? normalmente y hacer algo eh, la, por ahora está todo un poco así en el aire y uh -huh. entonces bueno pues eh, lo que sí tenemos claro es que va a salir desde la plaza de Guski y va a terminar en la plaza Don Esteban, uh -huh. en Esteban y bueno ahí vamos a intentar juntar al mayor número posible y luego eso sí que se va a pasar eh, un lecuc o un testigo que se utilizó para la corrica y sí. Eh, que bueno, que era así bastante grande de un metro y medio, no sé cuánto es y bueno, que es de corcho, no pesa mucho pues eso, pasárselo colectivo a colectivo un poco pues eso el testigo Entre de Luzquera y, de... uh -huh. y eso eh, Bueno, luego no sé cuándo podremos ver el resultado el, o, o dónde o si lo, si lo pasaréis por internet o cómo, cómo pensáis hacerlo Sí, pues nuestra intención es eh, eso, bueno, eh, colgarlo en huesquiplaza.net uh -huh. y, y luego también pues en Youtube o Donde se pueda bueno pues estaremos atentos eh, a ese a ese libro y a todo lo que de, de sí la buscar en Astea. de todas formas igual antes de terminar eh, recordar cómo, cuándo va a ser esa quedada para el libro y bueno, sí. podemos animar un poco a todo a toda la gente Sí, el sábado 17 este sábado este a la sí, a las 11 de la mañana en la plaza husca perfecto pues eh, bueno desde aquí nada más de momento estar como te decía estaremos atentos y ya nos contaréis un poco cómo va cómo va ocurriendo todo eh, mucha suerte con eso mucha suerte también con, con lo que queda de campaña de, de matriculación y nada más y zascun villanueva es quesco gurequí bot dice mi esker hablé con mi ángel de la guarda me contó que ya era libre que ya no podía rezar él me preguntó qué qué coño me pasaba que arrojaba pensamiento de desilusión fatal luego se acercó me agarró de la mirada Eta eskupio en toda la cara Y cantaba sin parar Ya vuelvo a estar solo Mi dueño no tiene amor Ya soy libre de pecado Ya Y ahora soy un ángel más de la siluón cuántos muertos han quedado de los que ahora siguen vivos Seguimos adelante en Berrión, en el 100.8 de la FM Son las 10 menos cuarto de la mañana y estamos en el magazín Berrión. Eh, hablaremos ahora de las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento de Berriozar, en concreto de los cursos del área de cultura de cara a este curso que empieza y eh, cuya campaña de matriculación cuya matriculación comienza hoy mismo, ha comenzado a las 9 de la mañana. hablaremos en breve con Fermín Irigoyen el técnico de cultura que nos comentará cuál es esa bueno, pues cuáles son los cursos eh, cuál es la oferta en la que podemos matricularnos eh, de oferta tanto de actividades infantiles como de adultos. Bueno, pues estamos intentando contactar con Fermín Yrigoyen, nos está resultando imposible eh, bueno, sabemos que eh, al final eh, estar llamando al ayuntamiento pues tiene estos inconvenientes que la gente está tremendamente ocupada Y queríamos hablar de los cursos municipales del área de cultura, pero bueno pues eh, lo haremos con la información que tenemos más a mano. Os comentaremos, eh, por ejemplo, que bueno estos cursos se dividen entre los cursos infantiles y los cursos de personas adultas. Entre los cursos infantiles encontramos el curso de danzas eh, a partir de 5 años. Por un lado está el grupo de chicos de 5 a 6 años y de 7 a 14 años. Y por otro, eh, los grupos de chicas de 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, eh, 11, 12 y 12 a 14 años. Eh, estos cursos tendrán lugar en el gimnasio del instituto eh, en diferentes días dependiendo de los grupos. Música Tenemos también un curso de iniciación a la pintura para niños y niñas a partir de seis años. Un cursillo intensivo de acercamiento al dibujo y a la pintura y un recorrido por todas las técnicas y géneros. Témperas, acrílicos, arcilla, dibujo, cómic, ilustración, arte moderno, experimentos, etcétera eh, existen dos grupos uno en castellano que se reunirá los miércoles de 3 y media a 4 y media y un segundo grupo en euskera los martes de 5 y cuarto a 6 y cuarto los cursos tendrán lugar en el taller de arte en el antiguo Centro Alba like En cuanto a las personas eh, adultas, eh, aquí tenemos eh, una variedad todavía mayor. Eh, contamos con un curso de formación en temas sociales eh, que tendrá lugar, que se ofertará los martes de 4 y media a 6 en el Kulturgune. Un curso de manualidades de 100 horas que tendrá lugar los martes y jueves de 4 a 6 en el taller de arte en el antiguo Centro Alba. Otro de un curso de corte y confección también en el taller de arte los lunes y los jueves de 3 a 5. También un curso de teatro, de iniciación al teatro, que tendrá lugar en el Kultur Gune los jueves de 7 a 9. Y un curso de dibujo y pintura para personas eh, adultas eh, que tendrá lugar también en el centro de arte, en el taller de arte, en el centro, en el antiguo Centro Alba, los lunes y los jueves de 5 a 7. En Lanchotegui un curso de modelado en arcilla los miércoles de 6 a 8. En También en el taller de arte un curso de encaje de bolillos de 5 a 8. Y por último un curso de chalaparta los miércoles de 7 a 9 en un lugar todavía por determinar y que tendrá una duración de 30 horas. Asimismo y dentro del programa municipal de cursos del área de cultura existen varias actividades programadas por otras entidades eh, que no son el ayuntamiento entre las que están la Casa de Andalucía que oferta cursos de baile y sevillanas la coral El Carrequín eh, en la que se puede participar aunque no se sepa música eh, y clases gratuitas de castellano para personas extranjeras o clases gratuitas para mejorar la lectura o la escritura a nosotros ya se nos ha terminado el tiempo. Son las 10 en punto de la mañana. Aquí concluye la edición de hoy, el lunes 12 de septiembre, del magazine Berrión, en Berriozar y Riatia, en el 100.8 de la FM. Es que, Ricasco, muchas gracias por haber estado al otro lado por haber estado allí escuchándonos eh, y bueno, pues interesándoos por todo lo que teníamos que comentaros y bueno, recordaros también que este mismo programa y todos los demás de Berrión se encuentran en la red, disponibles para escuchar a cualquier hora o para descargarse en Sin más, eh, yo me despido hasta el próximo miércoles en los que en el que estaré aquí también, aunque con mi compañera Chari Eleta, a la que desde aquí mandamos un saludo. Y nada más, hondo eh, pasa, y hasta que nos sigamos en el arte, hondo y sanayó.